Sí, poniéndote en contexto. Bueno, Carlos, ¿cómo fue tu experiencia? Pues fue una experiencia que nunca en la vida voy a olvidar. Un, una adrenalina impresionante, un plato gigante y que me gustaría volver a repetir, la verdad. Sí. Sí. Seguro que su plato era como mil veces más grande que nuestra emisora, ¿verdad? <risa> bueno, <Un> Carlos, <risa> Carlos viene acompañado de sus padres, Carlos y Edil. Los dos los dos se dedican también al mundo de la música. Me gustaría también que compartáis con, con nosotros cuál fue vuestra experiencia y cómo fue la trayectoria de, del Peque a la hora de participar en este programa. Pues la experiencia inolvidable, prácticamente. Vivimos muchas emociones porque era la primera vez que Carlos cantaba delante de tanta gente. Así que se vivió con muchísima emoción, muchísima ilusión y, y vamos indescriptible. La verdad que yo no tuve la oportunidad de viajar con él, eh, pero bueno, me mantenían eh, siempre informado de todos los detalles, cuando pasaba, cuando no pasaba y tal, porque eso evidentemente lo lograban antes. Y fue para mí cuando él me llama diciendo, papá, pasé, pero pasaste, pero cómo, tal, y abrace a Bisbal. Y fue impresionante. De hecho, llora, lloré, o sea, <risa> <risa> lloramos ahí y fue, la verdad que fue maravilloso. Bueno, hemos tenido un pequeño problema técnico, como hemos venido un poco apuraditos de tiempo parece que la, la, la presentación que hicimos no se ha escuchado bien, Carlos entonces vamos a repetir, ya sabes que a veces hay que hacer sí. vices, ¿verdad? Sí. Pues, para aquellos que no se hayan enterado, esta noche, en el último programa del Talento en el año 2014, tenemos con nosotros a Carlos, Carlos Alfredo Colina y puedes saludar de nuevo, Carlos Buenas noches Bueno, ahora sí espero que no haya ningún otro incidente. Elena, ¿A Elena la conocéis, verdad que sí. Buenas noches a todos. Elena Argüelles, nuestra nuestra sospechosa habitual. Aquí las tenemos todas todas las semanas. Eh, también no está... me sacan ni con agua caliente. <ríe> no, efectivamente, yeah. efectivamente, como un chicle aquí pegada al micrófono. Todos los jueves la tenemos y tenemos en la pecera a Ana, a Patri. A Paula Vango. Buenas noches. ¿Qué tal todos? La verdad es que estupendo. Aquí estamos, vamos, como el camarote de los hermanos Mars. Como siempre, ya es habitual. Que estén Buenas noches. Buenas ¿Eh? noches. Y esa vocecilla que escucháis por ahí, es una pequeña intrusa que se nos ha colado. <risa> Claro, Ángela, ahora vergüenza Ahora un que ya nos han Ángela. Pero aquí está, vamos Dirigiendo un poco y aprendiendo Cómo se hace esto de controles, así que en breve La tendremos aquí haciendo todo el trabajo <risa> Ya sabéis que Si algo sobra en este programa Es talento, y especialmente bueno, Sabéis que nos gusta, tenemos cierta Preferencia por el talento infantil Entonces Ángela, de nuevo Nos la está armando un poquito no, no es ángel. Ángel... Ah, no es, es... Ángela es su hermano ¿no? es su hermano que está el pobrecito fuera esperando esperando durante el programa Paula la mamá está pasándolo un poco mal pero todos los que tenéis hijos sabéis que a veces son imprevisibles y un poco incontrolables ¿tú has tenido algún momento así incómodo de meter la pata de que algo salga raro a lo largo de tu tu experiencia en la voz en la voz bueno pues en la voz creo que no no ah, te salía todo bien en la primera Sí, porque no, no la gente no cometía muchos fallos. No es que la gente llegara y cómo decirlo. No es como si fuera una toma. Es como si fuera todo seguido. No se podía parar. Entonces tenías que hacerlo bien con todas tus ganas, con, con las fuerzas y nada. Allí estaba. Pero yo he leído, yo he leído que durante los descansos imitabais a los coaches, sí, hacíais es bromas. Eso sí. Sí. Carlos imita muy bien a David Bisbal. Uy, Carlos. Sí. Carlos yo, im lo imita muy bien yo, a su ídolo. A mí no me podéis provocar de esta manera, o sea, no me podéis decir que haces algo muy bien y dejarme así. Yo quiero, quiero escucharlo, yo quiero escucharlo, a ver. Por cierto, saludamos desde aquí a los coaches de La Voz, a los sí, tres. Sí, hola. ¿no? pues no sé qué canción se si parezca. El clavo de tu beso. Pero no me miréis, ¿eh? Bueno, a a ver, ver, no lo miramos ojos los, ojos. Los, los oyentes tenéis la suerte de que, como no nos estáis viendo, no tenéis que, que taparos. Y sigo esclavo de sus besos, y sigo preso de mis miedos. Bueno, vaya, el tema de la imitación no se te da nada mal tampoco. Imitaba a todos sus compañeros, a cada uno, a los que iban cantando... Le decían, por ejemplo, Carlos, canta un poquito como María Parrado, la niña que ganó. Canta un poquito como María. <risa> A ver. Eh, ¿Cómo era su canción? Y es que bueno... Eh. No te atrevas a decir que fue todo un sueño ni una sola mirada te basta Igual. para matarme y mandarme al infierno. Igual. ¿Quién abrirá la puerta hoy? Bueno, esas son Imitaba es al muy Valí bien. y imitaba a todos, a todos. O sea, lo escuchaba, le decían «Carlos, ¿cómo canta tal?» Y todos los niños así escuchándole cantar porque era una era una delicia escucharle o sea que cantaba como como todos como pilar Bogado como Olvalilla como maría que lo acaba de hacer eh, a que otro niño imitaba muy bien déjame pensar a carlos weber for you Don't you worry, don't you worry child. Bueno. Claro, es muy difícil porque Cada uno tiene Como su sello, su peculiaridad eh, Por ejemplo Yo tengo el sello de Más bien, yo no tengo un sello Yo, me puedes poner un tema Y yo te intento cantar Hombre, hay veces que lo llevo A mi terreno cuando, por ejemplo No puedo cantar una ranchera al americano Porque es una ranchera, ni en flamenco A la copla, porque es flamenco pero yo me caracterizo por por el americano me tiro más para el americano pero yo canto todo tipo de, de temas de canciones de, de todo tipo de género ¿qué estilo te gusta más, Carlos? el el hospital, el, el americano el, el más negro el tipo más negro bueno, yo tengo que decir a nuestros oyentes que es espectacular no solo oírte sino verte He abierto los ojos, lo siento. Y pones una cara de vivir lo que estás haciendo, de sentir realmente la música, se nota que realmente, bueno, disfrutas. Sí, es, allí es el máximo porque es una es una experiencia que no no se vive todos los días y que bueno estar ahí ante casi toda España, toda España técnicamente es un logro que unos no pueden llegar hasta allí y quiero mandarle un saludo a todas las personas que no han podido entrar a la voz y que les quería dar mi enhorabuena por tener el valor de presentarse a ese programa, de verdad. Ana, una de las compañeras de la pecera, Carlos, quiere decirte algo. Sí. Yo quería que nos contaras, que te lo preguntaba antes, pero nuestros oyentes no lo saben, desde qué edad empezaste a cantar y cómo era la historia que nos contabas, que, que tu mamá te cantaba desde que eras muy chiquitín y tú respondías a las canciones. Cuéntanos la historia de cómo empezaste. Pues yo empecé con corta edad, con muy corta edad, de unos pocos años, más o menos... Un, un año, un año ya empezábamos a armonizar las canciones. Mi madre me cantaba una canción o mi padre me tocaba el piano y yo bailaba, me ponía el corral de pie y mi madre me cantaba una canción que no sé cómo era, que era yo respondía "yay, yay! Y al final decía "soy yo". A ver, la mamá, ¿cómo era la canción? A ver, no, mami, la canción o qué? Digo yo que se acuerda porque a ver ella yo no tenía su edad como no me eso es inolvidable eso no se me olvida nunca yo tengo una escena en mi cabeza que cuando llegaba a casa de mi papá eh, iba a su habitación abría todos los cajones y sacaba toda la ropa toda la ropa y no encontraba nada no encontraba nada <risa> me escondían cómo se llamaba el muñeco el teletabi el teletabi me escondía en el teletabi que era era una de las series más favoritas de mías de bebé mías y que bueno todavía la veo y me río y digo que jobar y yo veía esa serie es la verdad que dice vaya tontería hombre a ver por una bebé, parte bebé. Es, es para bebés a ver prácticamente es una tontería es una tontería porque porque para bebés que quieren verlo no es una tontería, digo yo, o sea, me estoy llamando mayor a mí mismo, o sea, no me estoy llamando pequeño, pero a ver, también está bien un poco ver, ver dibujos, ¿no? Sí, hombre, y animarse Tienes que seguir siendo niño, ¿no? Era lo que sí. hablábamos, no solamente, no solamente canta, sino que además sí que te gustan otras cosas. Sí, me gusta mucho el fútbol. Le gusta mucho. el fútbol, sí. Está entrenándose con el pie izquierdo... Que eso está muy bien... Sí, estoy entrenando con él el... ¿Le gusta tocar la percusión? Sí, la percusión... El timbal... Ya, ¿no? Toda la siempre batería... Siempre tiene Es un niño muy musical... Siempre tiene que estar haciendo ruido... Parece. Con lo que pille... Carlos, que llevas la música en la sangre... ¿De dónde te viene eso? Cuéntanos... Por una parte de la sangre de mi madre y de mi padre... Que... Se han unido... Y no sé... Siempre mi madre dice que yo soy su ídolo... Y yo me siento como avergonzado... Porque ser un ídolo, ídolo de una persona y que esa persona sea tu madre pues te quedas muy sorprendido porque tu mamá y tu papá que qué se dedican? ellos se dedican a, a cantar en los ah, escenarios entonces vienes de una familia de músicos caros. sí ¿y a ti te gusta? ¿te gusta como cantan mamá y papá? así ahora que no nos están escuchando no, no, no, ahora que no sí. nos están escuchando que estamos aquí sí. y que no comprometemos a nadie ¿A ti sí te gusta cómo sí me gusta mucho sí. sí hombre si saqué todo eso de ellos digo yo que me gustarán bueno puede ser que a lo mejor o no o claro, no ¿eh? hay puede gente ser que da caña mejor... eh bien bien le da caña, eh te puede gustar otra música yo voy a ponerte en un aprieto Carlos quién canta mejor de los tres ah. Uf, madre mía los tres cantamos bien los tres pero es que tú no sabes que tiene una hermanita que también canta bueno sí. me dejáis asombrada cómo se llama tu hermanita cuéntanos Pues mi hermana se llama Bea. ¿Y tiene? Y tiene seis años y ya canta Frozen, canta de todo y le encanta muchísimo la música y eso lo noto porque cada vez que suena una canción me dice ¡Carlos, cántalo conmigo! Había una canción que... ¿Cómo era? La de... This kind of ending O sea que los lo pasáis muy bien los dos cantando. Sí. Bueno vuestra casa da gusto no todo el día con la música todo el día cantando. Sí. Sí. La claro, verdad es que sí, sí. Y agua ahora tenemos... Ah. Sí, ahora tenemos un perrito que se llama Lucky que es un cachorrito, mi bebé, mi, mi cosita. ¿Y también encanta No, <risa> no, él es un perrito. Bueno, igual si lo entrenas, ¿eh? Nos hace los coros o algo, ahí uh. No, digo yo que, que cuando quiera, agua, agua, agua. Yo quería decir una cosa muy importante, que nos contaras una cosa muy importante, que es que tú no estudiaste música hasta que ya eras un poco más mayor. Pues no. Pero que empezaste a estudiar música ahora sí. y entonces eh, quiero que les digas a los niños que nos puedan escuchar lo importante que es estudiar formarse y también lo que te lo que el consejo que te da siempre tu padre nos lo cuentas a ver pues hasta hace poco yo no me he metido en una no me he metido en unas clases de canto porque Aparte de que no, pues no sé, yo decía, no, nadie me apuntaba a clases de canto, yo seguía cantando como un niño normal, un niño que yo pienso que yo canto, que soy bueno en eso, y en el fútbol y todas esas cosas, pero también hasta este año no, no me he metido en canto, en la clase de Ross. ¿Cuál es el consejo que te da papá siempre? Pues que no esté nervioso y que que todo me va a salir bien, siempre me siempre me dice referente a tus estudios. ¿Cuál es? El que siempre te da papá referente a los estudios. Los estudios. estudios siempre sí. Sí, la carrera. ¿Qué lo que quieres estudiar? Sí, bueno. La carrera que yo quiero estudiar es diseñador de automovilística, diseñador de coches. Muy bien. Pues sí, la verdad es que sí <risa> Son niños con múltiples talentos Y bueno, pues También mi hermana está empezando a armonizar A cantar como yo A cantar una canción clásica Que siempre cantamos mi madre y yo Que es eh, Los peces en el río, ¿no? Y venga, lo hacemos Venga, mamá ¿Eh? ¿Ahora? Sí, venga, va arriba ya, ya. Ah, A ver, a ver cómo sale eso. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver al Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver al Dios nacido. La virgen se está peinando entre cortina y cortina sus cabellos son de oro y el peine de plata fina pero mira como beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver al Dios Nacido, beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver al Dios Nacido. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias. Porque yo no canté porque no quería estropear ese hermoso dúo. Y además son más de villancicos venezolanos, así que lo siento que no me lo sabía. Oye, pues un villancico no, venezolano no, no, no, no, no conocemos eh, el de... A ver si nos animamos un poco no, a ver. Yo, yo no me sé Ah, no, canta el burrito sabanero Un pedacito ah, el sabanero. No me acuerdo ¿Y ahí, si yo... hacemos el Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Con mi cuadrico voy cantando, vuelan y no voy tocando. Con mi trico voy tocando, con mi no voy tocando. Si me ven, si me ven, soy camino, si si camino, si si camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Ahora. Muy bien. Nos hemos no se pusimos, me salía muy bien. Sí, no me las sabía muy bien, hacía mucho que no la cantaba. Ahora mismo cuando me dijeron el bonito esa manera, yo ¡Uy! ¡Ah, comí burritos! Sí. Claro. Los nervios del directo, María. Los nervios del directo. Yo un poco, sí. De eso sabemos todos un poco. Y tengo poco. que decir que es la primera vez que intentamos cantar los tres a la vez. ¿Qué dices? ¡Qué curioso, ¿sí? sí! Es la primera vez. ¿Cómo te has sentido? Aquí cantando con papá y mamá. Muy bien. ¿Bien? Como siempre, ¿Te has sí. sentido cómodo? Sí, muy bien. ¿Sí? Sí. Aquí los que no entendemos de, de música, apreciamos, pero no entendemos... No sabemos claro. muy bien lo de cómo armonizar las voces y todo eso. Sí, bueno, la verdad es que yo lo aprendí a cuántos años, a los seis y medio, cinco. No sé. Sí, ya... Muy pronto. Muy pronto sí. ¿Cuántos añitos tienes ahora, Carlos? Yo doce y el 3 de enero cumplo trece. Para que la gente se haga una idea de que hablas de hace mucho, mucho tiempo, <risa> pero en la vida de un adulto, corazón, eso claro, fue antes de sí. ayer. Claro, <risa> sí. ¿Nove años o...? Oh. Yo tengo que decir una, una cosa, que la primera vez que él grabó como tal una canción fue a la edad de cuatro años y fue la canción de La Mochila Azul. Eh, yo se la descargué y, y él la veía siempre y de hecho sí. se, se sabía toda la banda sonora de todas las canciones, de Chiquita de Mis Amores, toda, todo lo, lo, Escucha lo que conformaba el... Mi serenata, Que te canto muñequita, mi corazón no se aguanta y puede verte cerquita. Asomate a mi ventana, chiquita de mis amores, para a robarte un besito y darte un ramo de flores. Si la luna no está celosa, y entre las nubes te tapan, con tu carita preciosa, se alegra mi serenata. Esa es una de las canciones que estaba ahí en la película, y sí. él con cuatro años ni siquiera, o sea, pronunciaba bien la, cuando cantó La Mochila Azul, se la grabamos y y, sí. y y y y como decimos en Venezuela a, a cantaba a lengua mocha con voz de niño y, y repetía la primera estrofa porque su mentecita en ese momento no no no le daba como para para sabes para recordar la segunda estrofa y así fue que grabó su primera canción su, a sus cuatro sí. años y decir que la chiquita de mis amores se la cantaba en la barriga a su hermana es verdad eso es verdad y además que tuvimos una época que dijimos venga vamos a grabar un disco me acuerdo yo que Que la mochila azul, esa, la de Chiquito de Mis Amores. Burrito Sabanero. Burrito Sabanero, ¿y cuál más? Y la de Marco. La de Marco. En un pueblo italiano, al pie de las montañas, y en el Marco. Y la hice en versión salsa, me acuerdo. Sí, un arreglo que hice yo, sí. La hicimos en salsa para variarle un poquito la historia, un poquito de sabor. Oye, ¿y de quién fue la idea de Ir a la Voz? Pues que te lo cuente mi madre, ¿no? Bueno, pues que me lo cuente tu madre. Sí, sí, sí, Mami, ¿de quién fue la idea sí. de ir a la voz? La, ¿Cómo verdad, fue, eso? la verdad fue de un excompañero mío, un amigo, que me trajo el número y me dijo... Bueno, él, él siempre me dijo que le encantaba Carlos, que cómo cantaba Carlos, cantante también. Y me dijo que... Me, me llegó con el teléfono apuntado en un papel y me dijo, llama aquí ya. Y yo le dije, ¿estás sí. loco? Y me dice, llama aquí ya. Y yo, tú estás mal de la cabeza. Y me dice, venga, hombre que el niño tiene que tiene que conocerlo el mundo entero y yo dije, bueno, llamé delante de él, me dijo, "Llama ahora delante de mí, porque luego lo guardas y no llamas." Y llamé y me devolvieron la llamada y todo fluyó, o sea, todo todo pues, a punto. Todo fue de un tirón. Sí. Entonces llamaron y dijeron, "Bueno, queremos que queremos cogerte para la Voz Kids." Bueno, y, primero fue la audición. Bueno, sí, primero fueron la, las dos audiciones, la de Bilbao y la de Madrid. Pasé las dos con muchos nervios. Hicimos una lista de canciones, de esas canciones se les llegaron algunas. ¿Y quién te ayudó a prepararlo, papá y mamá? No, en este caso mamá. En este caso mamá. Y mi padre, que también se, yo que me apoyaba de, de aquella. ¿Y qué más? Si nos sigue, ¿en Bilbao, Madrid? Pues en Bilbao y Madrid y a, acabamos los castings. Nos quedamos muy sorprendidos porque no sabíamos si iba a entrar o no iba a entrar. ¿Pasadas un... dos semanas? dos semanas. No, más. Pasaron unos meses, un par de meses. Y nos llamaron y nos dijeron que estaba dentro. Estoy dentro. Y claro, eh, si la gente que ve eh, lo del, lo de la audición a ciegas de Carlos, cuando canta y cómo es él, que, bueno, que le gustaba esa canción, eh, él me iba diciendo en el coche, en el camino, que él solo quería un abrazo de David Ibal. Que él no quería nada más. O sea... Él me decía, mamá, a mí me da igual, o sea, me da igual que, que no sé, que no pasar, me da igual, yo solo quiero que David Bival me abrace. Entonces yo le decía, bueno, hijo, si no se gira, tú le dices, me ¿te puedo dar un abrazo? Y él me decía, no, no me atrevo, no me atrevo. No. Entonces él solo tenía los nervios de darle un abrazo a David Bival, solo quería eso. Claro, cuando David Bival se le gira, yo me iba a morir dentro Guau. de esa sala, porque se magnifica todo dentro. ¿Y qué ¿eh? sentiste tú en ese momento, Carlos? Por una parte un alivio de que había entrado en el programa y por otra parte que iba a conocer a muchos famosos, a Bisbal y que ya estaba dentro del programa. Y que estaba súper <risa> sí, ansioso ya de empezar y de, de sentir nuevas emociones. Conocer a niños que ahora están y luego conceptos. ya tenías y luego al principio dice mamá que solo querías un abrazo de Bisbal pero sí. luego cuando ya entraste luego ya querías ganar o todavía bueno no hombre yo yo no soy tan competitivo yo no soy tan quiero ganar quiero ganar pero yo con ir a ese programa y que me vea toda España y que me conozca la gente vivir la y vivir la experiencia que que también es mucha cosa hombre estar allí ante miles de personas dentro de un plató que nos graba una cámara Sí, y que sí. y que estén los coaches girados y que tú no los veas, pues es una pues es una cosa que no te esperas y que bueno, se me giró Rosario Bisbal. Sí. Y bueno, yo quedé sorprendido. Y la verdad es que me gustaría volver, volver a repetirlo, esa experiencia me encantó. Bueno, y a, y ahora cuéntanos qué pasó después. Cuando ya la voz se acabó, se apagaron sí. los focos y ya todos os fuisteis a casa, ¿qué? Pues al día siguiente todos me decían en clase, Carlos, te vimos en la voz, te vimos en el programa de Telecinco, te vimos. Salí de la calle y ya me empezaban a parar, me decían, oye, tú eres el de la voz kids, eres el de Avilés, ¿no? Sí, te puedes sacar una foto conmigo. Y todo. desde allí empezó todo. Y nada, ahora tengo redes sociales, tengo Instagram, eh, Facebook y Twitter. Twitter, eh, hay muchos falsos, hay gente que se hace pasar por mí y me hace mucha rabia porque dan mi número, que es falso, graban audios falsos, ponen la voz, tienen un programa, ponen mi voz, eso es todo mentira, y ponen redes sociales de mentira, mienten para que la gente se lo cree y lo sigan y ganen, no sé para qué, porque la gente a veces es muy mala y a veces se cree, se, se cree que es el, la leche. Entonces a mí me enfada mucho porque cuando yo veía una cuenta falsa en Instagram yo decía Jovar, ya estoy harto Porque se hacían pasar por mí y me decían Carlos, ayer te hablé por direct Y yo, no, yo no he hablado a nadie ayer por direct Yo estaba en el, en el colegio Y eso me fastidia porque hay gente tan falsa Carlos, nosotros también tenemos redes sociales Aunque como yo también siempre. tengo un poco de miedo escénico, corazón, se nos olvida siempre decirlo. Lo que quiero. <risa> ¿Puedes soltar mi móvil, corazón? No, no me hace. Bueno, no te tengo que, deciros, que tengo, Ah, gracias, cariño. Ya te he puesto en mi Twitter. Estos, estos chicos son mucho más espabilados que los adultos. Más que nosotros. Sí, como veía que estabas buscando por Twitter. Estaba buscándote sí, y tengo no. que deciros que Carlos directamente me ha cogido el móvil y se ha buscado a sí mismo. Y quiero contar los con en las dos redes sociales, Twitter. Eh, Carlos Coliacef y Titor, <risa> <tiro, tiro. risa> en eh, Instagram también en Carlos Kolyačev @CarlosKolyacev vale pues entonces ahora podéis seguirnos a través sí como de... te veía tan ahí preocupada porque ponías Carlos la voz Kiss y todo claro, eso es que he puesto tu nombre he puesto tu nombre tu apellido tu nombre tu segundo nombre y tu apellido y no y Carlos la no no había forma de encontrarte pero muchas gracias Carlos de nada entonces voy. ahora podéis seguirnos y podéis participar en el programa a través de nuestro hashtag habitual el talento y a través de Carlos sí muy bien bien bien nada yo estoy aquí ya sabes que el tema de redes sociales no es lo mío así que estaba estaba escuchando eh, estaba todo se aprende, Elena, todo se todavía estoy a tiempo soy joven todavía eh, quería yo comentarte eh, que te están volviendo aquí locos haciéndote fotos y no te dejan sírarte cómo cómo cambia la vida después de de un programa de televisión eh, David por favor nos estás eh, no estás distrayendo ah, vale, vale, vale, es la luz, es la luz. yo pensaba que ya estaba los dios, madre mía, me está quedando ciego y todo que, que te decía yo que cómo cambia la vida de un niño de 12 años que va a su cole que es un niño normal, que hace una vida normal y de repente sale en televisión y y cambia su vida y cómo se plantea un niño de 12 años luego qué hacer, después de cuando decía como decía Ana eh Después de que se, se apagan las luces y, y se cierran las cámaras y todo eso, ¿cómo se plantea uno con 12 años qué va a hacer? Claro, al principio tú te ves como en un mundo de, de luz y fantasía, ¿no? Como se puede decir. De repente tú llegas, sales a la calle y te dicen, por favor, ¿te puedes hacer una foto conmigo? Yo ese día, pasé ser el mejor día de mi vida, bueno, primero pasaron un día y luego el segundo ya llevan pasando de fases en la botkis entonces la gente ya me conocía al acabar la botkis empecé a dar conciertos a dar conciertos por toda toda Asturias y por por también por el extra radio también por Castilla Castilla, Castilla que lo sigo dando y que le, lo seguiré dando firmar autógrafos y pronto sacaré un disco un single que se va a titular mamá Bueno, Amá. no no sería tu single, pero algo parecido, sí algo, sí, sí, algo algo así se podría llamar. Pero en realidad estamos esperando su papá y yo escoger escoger de la mejor manera el tema que que de verdad vaya a llevarlo al punto, o sea, que de, de ser conocido. O sea, el tema El tema mamá fue escrito para él, o sea, es un tema bastante emotivo. Porque es un tema que escribió un amigo de él pensando en la relación de él y mía, porque Carlos y yo tenemos una relación bastante especial, o sea, no, no, no por presumir, pero, pero, pero yo creo que vamos, que, sí. que no hay comparación, no es madre hijo, ya eh, eh, va un poquito más allá. Y mi amigo basado en eso le escribió esa canción a él como para que me la cantara a mí y que y, y dedicada a todas las mamás, o sea, a las madres que se vean reflejadas en y en el caso de esto de, de él y yo tirar juntos sabes eh, porque su papá y yo estamos divorciados pero bueno nos llevamos bien solo que bueno en el día a día Carlos tira tira más conmigo o sea ve a papá los fines de semana sabes no es lo mismo la convivencia la convivencia más cercana entre entre los dos o sea estamos los dos muy unidos entonces bueno le escribieron esa canción que él sí. A ver qué sale, o sea, la vamos a la vamos a lanzar pronto el vídeo en en YouTube y eso para ver si lo convertimos en viral y y para que lo escuchen en muchas partes. A Carlos, seguro que ahora muchas mamás conmovidas al escuchar tu voz, Carlos. Yo creo que sí, sí, o no, Carlos? Sí, hay hay gente que en los conciertos me grita. Una vez en mi primer concierto que fue en Pure de la Viana. Sí, en Puebla de la Viana. Fue mi primer concierto y me tiraron un collar y yo me quedé bloqueado, pero seguí cantando como siempre. Aunque se me olvide la letra, como bien dice mi padre, hay que seguir para adelante y, y seguir para adelante. Porque es lo menos que puedes hacer, ¿no? Y yo tengo otra preguntita más. ¿Tú qué le dirías ahora a un niño que tenga pues 4, 5, 6 años, que le guste mucho, mucho, mucho cantar? ¿Qué le dirías tú? ¿Qué consejo le darías tú? Pues yo le diría que luche por sus sueños y que intente dar lo mejor de sí de él y que espero que sea muy bueno y que si es cantante va a ser de mi familia. Para mí los cantantes son muy grandes y si quiere si quiere cantar que yo le doy mi apoyo y que tiene que estudiar. Sí, también tiene que estudiar, claro, por otra parte importante? tiene que estudiar, claro que ya también de... que prefieren estudiar música que las matemáticas sí. <risa> hombre, también sirven los estudios, las matemáticas todo eso te ayuda te ayuda a ser alguien en la vida a tener una carrera y a llegar a algo en la vida ¿y tú a dónde quieres llegar cantando? Pues. ¿Qué te gustaría? ¿Cuál sería tu sueño? Llegar a lo más alto. ¿A ser como quién? Como Bisbal, como esos grandes, como Luis Fonsi, Luis Miguel, Cristian Castro, todos esos artistas que son tan grandes y que admiro mucho. Pero sabes que tienes que trabajar mucho, mucho para llegar a donde están ellos, sí, ¿verdad? sí, bastante y que es una vida dura, bueno, eso lo sabes porque tienes a papá y a mamá que se dedican a esto y sabes lo duro que es pero a mí me da la sensación de que tú todavía lo vives como un juego no sí. me da un poco a mí la sensación que para ti supongo que aunque tienes que ensayar que tienes que preparar eh, los conciertos y luego actuar, pero a mí me da la sensación de que para ti eso es como como muy fácil como un juego quizás, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿No te supone un sacrificio pensar? Hombre, es lo que me gusta hago lo que me gusta, que es cantar Y se lo transmite al público, que es lo que más me gusta, que es cantar. Pues no sé qué más decir. Se lo transmite al público porque quiero que disfruten de la música y que, que vean que la música es muy buena y que es preciosa. La verdad es que hay canciones que yo veo a mi madre que escucha una canción y que esa canción, la letra, le llega mucho al alma a mi madre. Entonces se pone a llorar y me deja escucharla un poco a mí. Y, bueno, también me, me conmueve. Bien, bien. Yo, bueno, tengo que pediros disculpas porque estoy aquí un poco en segundo plano y es que tengo faringitis, entonces la voz, que es el tema de hoy, me falla un poquito. Por eso no te estoy acosando a preguntas, Carlos, que si no te tendría frito ya si ya estoy encantada contigo desde que has dicho lo de la mochila azul ya bueno ya me tienes con hecho feliz. conquistada para siempre y eso que no te la canto no no pero no creas eh no creas que te vas a escapar de aquí sin cantármela aunque sea fuera de micro sí hombre. sí hombre tengo por aquí a Paula que quiere hacerte una pregunta sí claro hola Carlos bueno yo las preguntas para todos para toda la familia vale yo también estoy un poco tocada de la garganta me gustaría saber cómo creéis que vosotros como familia la música os está generando un vínculo especial que es para vosotros la música a nivel familiar yo creo que la música como tal ya es maravillosa y cuando está en una familia como que te une más porque el vínculo de cantar los tres juntos a tres voces, eso te te arraiga mucho, ¿sabes? y, y, te, y, y cada vez que cantas irradias un sentimiento y yo eso se eso se nota ¿Ah? yo, yo me acabo de emocionar <risa> y yo alcanzando a sí, sí sí sí sí es una increíble. sensación increíble increíble mm. hay que vivirla hay que vivirla y la música es, tiene eso tiene ese esa chispa y realmente a veces pensasteis que la música comentasteis antes una cosa muy interesante no respecto a Carlos que dijo yo creo que antes de empezar a hablar con un año ya decía el yeye con mamá Llegasteis a pensar en alguna ocasión que a nivel musical, melódico, rítmico, antes que el lenguaje, Carlos estaba asimilando la música como una comunicación con vosotros. No, ¿no? No, si te soy sincera, no. De hecho, yo sabía que Carlos cantaba porque lo escuchaba en casa, pero de esto que que no no dices, mi hijo canta y le y le pones y le haces y no no lo hacíamos por placer, por gusto. A lo mejor Carlos, su papá decía Carlos, ven, vamos a grabar, vamos a grabar esto, pero era más que nada por placer. Nunca buscamos ir más allá, nunca dijimos, pues Carlos va a ser un cantante famoso, vamos a grabar no, no, porque lo vamos a poner. Claro, a... realmente no los, lo, la pregunta no va desde la música, va desde la conexión familiar. En algún momento pensasteis que la música os permitió, con respecto a Carlos, encontrar ya comunicación antes que él habla, que, que las letras de la canción, que la propia, que la propia lenguaje. Claro, Más que hablar, él decías, no llegaba a comentar a hablar, a decir la letra de la música, pero vosotros con él, a través de la música... No, me lo estás haciendo pensarlo tú, ahora. Es que para eso estoy. <risa> sí. Es que, es que esa, ella no piensa eso todos los días, hombre. No, me lo estás haciendo pensar tú ahora, no lo había visto desde ese punto de vista. No, es que sí. quiero un poco llegar a lo mejor a que las familias, pues desde el punto de vista de vosotros, porque si es una familia que la música os ha hecho especiales, ¿no? y llegar a lo más alto gracias al talento de, de Carlos, que está ahí, Pero quizás ese origen del talento en muchas familias, cuando ya hay bueno pues una unión familiar, eh, puede llegar a dar lugar a, a lo que se surgió con Carlos, a, a algo especial, porque vosotros ya utilizasteis el vehículo de la música como algo que familiarmente tenía una emoción, que a vosotros como pareja os unía, que a vosotros como personas os, os realizaba. Entonces el niño quizás captó antes que lingüísticamente lo que una palabra le puede decir es lo que mamá y mam papá Sacan a través de la música Transmiten con esa música De hecho Carlos yo le canté muchísimo en la barriga En la barriga, ahí voy Mucho. Antes de nacer la voz de la madre ¿Hasta qué punto crees tú que ha sido? Cuenta, eh, Nos contó que dio en, en su último concierto El día 27 de diciembre Trabajamos su papá y yo O sea, eh, su papá y yo trabajábamos juntos Teníamos un grupo Su papá tocaba el piano y yo cantaba uh -huh. Y el día 27 de diciembre No se me olvida nunca Hicimos la última fecha Y me hicieron la cesárea el 3 de enero Uh -huh. o sea, estuvo cantando hasta el, último, claro. hasta el último minuto Hasta el último minuto Y luego, bueno, cuando nació Le cantaba Siempre siempre le arrullé Bueno, a los dos, a mis dos hijos Siempre les arrullé cantando O sea, bien fuera una melodía Bien fuera una eh, eh, Una canción Yo qué sé eh, Cualquiera una Pero pregunta. les arrullé esa canción cualquiera Yo voy más allá alguna vez que tú hacías cantos personalizados por ejemplo con tu propia melodía le creabas cantos a Carlos Una tu propia letra, letra en aquel momento de tu expresión de puede lo que ser. tú estabas sintiendo sí sí puede ser puede ser sí uh -huh. sí de Carlos recuerdo muchas cosas y, y a la vez se me, se me se me van detalles o sea se me olvida porque ya hace un cachito que nació <risa> que dejó de ser pequeñito pero pero sí recuerdo de Beatriz de su hermana Sí, sí recuerdo de cantarle Chiquita, chiquita mía O sea... Lo que tú sentías, sí. le metías una letra pero con una melodía siempre Sí, la mesía y le acariciaba o sea, no sé, le cantaba cosas de lo que sintiera en ese momento Es muy interesante a dormir, a dormir, a dormir, a dormir, a dormir a dormir mi querida Beatriz y la mesía y tal, y no sé melodías sin sentido y frases... Eh, a Carlitos le cantaba Arrorro mi niño, arrorro mi amor Arrorro pedazo de mi corazón O sea uh -huh. no. no sé <risa> Claro, es que yo creo que era un poco a lo que quería llegar ¿No? Hasta qué punto, pues cuando unos padres Tienen la música como una Como un medio de conexión con el niño Pues es tan importante Y sale cosas así porque el niño realmente disfrutó vuestra emoción no de la música sí y, y entonces pues aparte ya unas condiciones naturales de él quizás uh -huh. de Carlos ¿sabes? no de o sea y lo que te digo genética no influirá pero pero que vuestra labor no yo creo que se ha sembrado sembrado porque sembrado, su papá también su papá claro. también yo recuerdo que le dormía también y, y, ¿Y, y también, también la arrullabas. Tú también creabas, creabas sí, cantos sí, sí, personalizados. Sí, tú también la arrullabas. Sí, eran era unas letras bastante cutres, pero bueno, salían del alma. Pero la emoción. Sí, no, salían ahí, del no alma. Sentido. No, no pegaban ni Salía, con cola, mira, pero... Mira, mira, mira, qué palabra acabas de, de Salía hecho, del alma. Sí, sí, sí. Y sí. de hecho, y de hecho, Carlos papá con Carlitos tuvo una conexión extraordinaria porque porque nos turnábamos, nos turnábamos porque Carlos se, se despertaba a las 12 de la noche y a veces daba bastante guerra y entonces nos, él, eh, su papá hacía el turno de 12 a 6 y yo a las 6 de la mañana me cambiaba con él para que durmiera y, y Carlos papá fue un poco mamá porque porque tenía ese turno de 12 a 6 uh -huh. y tenía que arrullarlo y tenía que dormirlo y yo lo veía cantarle por las noches a lo mejor no se acuerda pero sí, yo recuerdo sí. levantarme en la madrugada de abrir los ojos y ver a Carlos en la mecedora o sea Carlos papá me refiero sí. en la uh -huh. mecedora con Carlitos <coughs> arrullándole, o sea, no sé, siempre le arrullamos musicalmente, sí. o, uh -huh. o silbando, tú, tú eras muy sil sí, silbón. Sí, sí, yo silbaba sil mucho y le silbaba melodías. ¿sí? Le silbaba melodías, o sea... Cosa que le tranquilizaba mucho cuando estaba en la barriga, claro. era era también cuando lo poníamos moza para bebé, Mozart para bebé, y, y había una, una, una melodía eh, que era la número 3 del CD, que se lo poníamos Y eh, cuando estaba en la barriga, cuando estaba dando muchas patadas, que estaba muy inquieto, escuchaba esa melodía y como si que no se aplacaba. Viola. Y una vez nacido, o sea, una vez nacido, eh, cuando lo veíamos muy inquieto, que se ponía de lado, que se ponía así y estaba, que parecía una guindilla, sí. eh, eh, le poníamos esa misma canción y él hasta se dormía. O sea, es, es la, lo maravilloso de la música, lo que estamos comentando antes, que, que amansa las fieras, uh -huh. por decirlo de alguna manera. Uh -huh. O sea, que ya antes de nacer, sí. Carlos, ¿te das cuenta? ¿Esto te lo habían contado alguna vez todos estos no, cantos creo... que te hacían? Sí, alguna vez se lo habremos contado, pero no se acordará. Pero ahora que ya es mayor, ya se va acordando, ¿eh? ¿Te das cuenta lo que significa la música? Lo que significa la música para tus papás, lo que significas tú para tus papás pero, y cómo la música, efectivamente, como decía Paula, cómo la música os convierte en un núcleo familiar... ...muy importante... ...porque no solamente su papá y su mamá... Su, eh, ...las parejas de su papá y su mamá... ...también están metidas en la música... Es decir, ...son cantantes también... ...claro, pues o sea, estamos hablando de que el núcleo familiar... ...del niño es, eh, está siempre... Eh, ...centrado en la música... ¿Eh? ...¿te das cuenta que suerte? Sí. <risa> <risa> sí, yo realmente... No. ...hacía la pregunta con intención... ...porque bueno, yo ando leyendo mucho sobre esto... ...últimamente sobre el tema de la música y de la expresión corporal, la danza, la percusión corporal y yo creo que hay que animar a la gente a través de la musicoterapia porque creo que tenemos que darle un futuro digno a la música, más allá de ese hobby que a los niños nos apuntamos tenemos que pensar que es una manera que cuando somos mayores y tenemos Alzheimer, a veces lo último que olvidamos es una melodía, es una melodía. y cuando somos bebés y cuando estamos en la barriguita de mamá y nos canta papá Ese, ese tono, esa melodía con eso que estamos ahí, entonces a veces la música está infravalorada, deberíamos de darle más importancia a gente que se preocupa, que son talentos de la música que nos pueden servir de vehículo cuando nacemos y cuando nos morimos entonces yo me parece que la música es importantísimo que esté en todos en todas las casas todas las casas y sobre todo que nos animemos aunque cantemos muy mal sí, igual a cantarle a nuestro sí. bebé y el papá que pierda Exacto. el miedo a cantarle a la barriga porque yo reivindico yo no voy a callarme reivindico que la <risa> música sí, esté en todas las casas bueno, y papá, la danza también el, el papá de Carlos le cantaba en la barriga ¿eh? que no tiene nada que ver que sea papá o mamá o sea, no, decíamos que aunque, que aunque el papá y la mamá no sean cantantes como es vuestro caso claro, que, claro. que animamos a que canten y a que expresen lo que sienten <ríe> que no estamos todos <ríe> de acuerdo en la importancia de la danza de la música, del ambiente prenatal, perinatal y postnatal y del valor que ha tenido la familia en, en el desarrollo musical y en el talento de Carlos pero, pero... tenemos que parar la entrevista aquí Siempre nos pasa igual, Carlos. No me mires con esos ojos. Tiene unos ojos, Carlos, que bueno, que mete miedo. De aceituna. De aceituna, efectivamente. No vamos a tener cuadrados. <risa> Tenemos que interrumpir aquí la entrevista porque como es el último programa del año queremos hacer un breve un breve resumen. Pues la verdad es que eh, claro, este va a ser nuestro último programa del radio es que si no, no y vamos a necesitar hacer un repaso porque creo que ha sido muy interesante lo que nos ha pasado en Radio Talento. ¿Verdad, María? Bueno, han pasado tantas cosas que la verdad es muy difícil resumir. ¿Qué ha sido lo más importante? Se me ocurre así, a voz de pronto, que cambiamos de radio y vinimos aquí, a Radio Crash. Uh -huh. Eso pasó allá por primavera. Antes estábamos en otra emisora, hacíamos programas de otro tipo también hemos cambiado la gente ha habido muchas incorporaciones, caras nuevas y sobre todo han pasado por aquí un montón de invitados uh -huh. esta tarde pensando en el programa de hoy he intentado hacer una lista y por un momento tuve miedo porque pensaba que nos iba a acabar han pasado por aquí gente como el fotógrafo García de Marina como Juana Llana el grandísimo Paco Abril que vino a hablarnos de, del rosa reivindicación y el rosa sumisión Hablamos con Monse Castillo, fotógrafa, recordáis que se había introducido en el ámbito de los deportes de contacto. Hablamos también con Elena y, y Juan, Juan Menéndez, que había creado un observatorio astronómico, con Alberto García, el director del Instituto de Roces. Hablamos con con quién más? Con con Diego Diego Bernardo, no sé si recordáis al chico Disney que nos hablaba de su experiencia como dibujante para aquella sí, bueno. gran empresa. Ana, deja de enseñarme cosas y habla por el micrófono, por favor. Exactamente. aquí con David Muñoz también. Hablamos con David, David Tuba, profes sí, del conservatorio. Sí, sí. ¿También? Hablamos también con Ido y Cardo de budismo, claro Por supuesto, que por supuesto. Hablamos también con Aida, ¿no? uh -huh. que también hablamos en relación que los más, el talento de los más mayores. Uh -huh. eh, ¿Qué más, María? que no se nos quede nadie han sido en el tintero. Tontos. Bueno, es que eh, la verdad es que es muy difícil que no se nos quede ninguno porque han sido muchos muchos programas. Hablamos con Hugo Cotro de Tu Red. Nos comenta, nos comenta aquí Paula Vangos que nos habíamos olvidado de Vir y Gabi Sandera que también por vino. Por supuesto, sí. Que hace poco, oye. Y de... sí, más recientemente hemos tenido por aquí al, a dos representantes del Frente Enalón. Es verdad que además ahí había una, un un tú a tú en relación a, a la situación polémica no de la guerra civil y, y qué más Iván Cabielles no sé si recordáis que compartió con nosotros junto a ti por cierto Patri su experiencia como profesor universitario en Estados Unidos mm. y en el en el último programa Contamos con la participación de Julio Beso, el poeta. Julio Beso es que está aquí Ana haciéndome gestos para que diga que Julio porque Ana creo que ha tenido un flechazo. Tengo que decirlo públicamente. Solo uno. Ana. Bueno, ¿Van el, unos en, en realidad en yo, yo estoy de acuerdo tengo que con María de que... un flechazo con Julio y, y pues sí ha venido Julio Beso. Es que no os oigo porque los cascos no los tengo. Pues eso es lo que estaba diciendo que in, in, in, in, cojamos los cascos. Eh, ha venido, no sé si habéis nombrado a Sandra, también ha estado. Eh, exactamente, nos faltaba Sandra, ¿no? Sandra que nos faltaba además eh, un poco en relación a lo de irse fuera, no exacto. y eh, como llevando un poco con lo de Iván, y, pero luego ya el talento de la música que lo podemos relacionar, no, con el programa, ¿Con de, el hoy programa la, de hoy y de la música. Efectivamente, eh, ¿quién más hemos tenido? Eh, pues no. A ver, que se nos han quedado así en blanco. Me he quedado en blanco. Sí, Dios mío, Tenía alguien y me he quedado en blanco. Pero bueno, quizás quizás lo más importante, lo más importante es que eh, el grupo de, de del talento también que hemos estado aquí y hemos participado hemos puesto tal, quiero decir, un poco hemos de, de automongo para nosotros, una profesora de clarinete, Ana Que no sé si la habéis nombrado, porque como no tenía los cascos, no se he oído. No, nos faltó, nos faltó. Nos faltó Ana, pero, pero, yo le he dicho esta tarde, Ana, hoy te vamos a nombrar. Así que, Ana, ¿estás nombrada? Pues sí, además, eh, no sé, quizás el hecho de que en este momento, pues bueno, están Paula Banco, María Jiménez, Elena... Eh, aquí nuestra nuestra niña que de, siempre dice que va a hablar de nuestro libro y en el, el 2015 hemos quedado en que ana nos vas a hablar por fin de nuestro de tu libro no va a haber primicia esta noche lo vamos a reservar pero yo me gustaría mucho mucho si pudiera ser me gustaría leer el post que yo voy a publicar mañana en el talento Entonces ya nos ponemos eh, ya con antelación y nervios primero a leer el post y, el, sí tiempo, y esperar sí el próximo tiempo. año Si sí hay tiempo Por supuesto, ¿no? <risa> y qué más no nos queda por eso Bueno, eh, no están en, eh, en este momento pero participantes eh, habituales como es Cris Reguero como es Jano Eh... Espera, espera, espera, aquí, cuéntalo, aquí. Olga, Rubén, Natalia, que está fuera. Paula, tuya. Ah, Paula, tuya. ¿Qué más nos falta? María San Pedro. María San Pedro, nuestra oh. chica de los rizos maravillosos. Bueno, de los rizos y, y de todo, porque cuando nos pongamos... María, te echamos hoy muchos de sí. menos. Nos resuelve la vida siempre, siempre. María. Ahí, María ahí, nos... ahí, ahí, haz caso, a mamá. Ahí está, de repente, vamos, le hacemos caso, sí o sí, sí. <risa> sí. porque ahí nos cuida, nos cuida. ¿Qué nos sería cuida de todos. nosotros sin María, que está pendiente de todo? Exactamente. Eh, yo creo que podemos, no sé, cada uno decir quién le más, más le ha gustado ¿no? o ver como como habéis visto este este año yo por mi parte creo que lo que me llevo es haber conocido a gente súper estupenda y yo quiero dar las gracias porque varias personas de ese que hemos entrevistado las conocía personalmente y me da un gran orgullo decir que hemos podemos identificar el talento muy cerquita de nosotros, ¿no? Porque tenemos la costumbre de pensar que el talento está ahí fuera, sí. ¿no? Y realmente lo tenemos muy cerquita de nosotros y entonces eh, valorar el hecho el, el que lo tenemos eso tan cerca y tenemos que cuidarlo porque es el, es de verdad, de verdad la riqueza que que poseemos. Cierto. Yo tengo que decir que estoy absolutamente de acuerdo contigo. Para mí ha sido un regalo. Este, estos meses en la radio Y sobre todo el mayor regalo Era que cada programa que venía eh, Me quedaba más sorprendida Con los invitados que teníamos Me han gustado todos Pero tengo un especial recuerdo de Aida Que me pareció una grandísima Grandísima, grandísima persona eh, Claro, a nombrar a todos ahora Queda mal Pero yo es que sí que es verdad que me emocioné mucho con Aida, me pareció una persona con un corazón inmenso y es de las que verdaderamente te impactan y, y la verdad es que prácticamente yo creo que nos hemos quedado eh, sorprendidos con todos los mm. invitados que hemos tenido, eh, con todos teníamos grandes expectativas pero es que creo que todos han sobrepasado todas esas expectativas, siempre se nos ha quedado corto el programa y siempre... Eh, estamos diciendo que necesitamos más tiempo y que tienen que volver a los siguientes programas porque porque siempre quedan un montón de cosas mm. por por contar y por mm. decir hemos pasado de gente muy joven como hoy que tenemos a Carlos con 12 años a gente como Aida que quizás ha sido la mayor o de las mayores que hemos tenido por aquí, ha pasado música, ha pasado eh, eh, físicos han pasado escritores mm. han pasado eh, artistas de todo tipo, es increíble pero, pero, ¿no? pero no solamente eso, cuando hablas de, de la cuestión generacional que además es una de las cosas que a mí me, más me gusta, porque una de las cosas que reivindicamos dentro del talento es la pluralidad no lo diferente que somos y sin embargo tenemos el mismo objetivo no sí. entonces estamos centrados en el mismo pero bueno igual de emocionante fue eh, tener a Diego Bernardo y Anora mano a mano cierto, no cierto cierto principiante y no alguien que ya ha conseguido destacar dentro del, del dibujo no y, y destacar ese punto de quiero decir a veces el talento hace que te sientas un poquito raro, ¿no? un poquito fuera de onda, cuando realmente es ese fuera de onda ¿no? el, lo que te da el talento. Entonces, fue un momento también espectacular. Sí, sí fue un momento eh, donde la comunicación fluía entre ellos. De, de hecho, hace unos días lo, lo recordábamos, como ah, llegó un momento en que hablaban en su propio idioma, porque no nos acordábamos ni siquiera, no sabíamos muy bien de qué autores estaban hablando, pero ellos hablaban de sus cosas, estamos hablando de Nora y y Diego me parece eh, y hablaban en su propio idioma y cómo fluía exactamente la comunicación entre ellos no cómo cómo cuando cómo las eh, mismos talentos los mismos gustos eh, unen a la gente independientemente de de, de la edad el sexo o, o lo que sea no y qué me cuentan María Yo te cuento que cuando has lanzado esa pregunta, de un poco mejor momento, inmediatamente he pensado en Nora, pero un poco por el vínculo que me, que me une a ella. Parece mentira que tú seas su mamá, Elena. Casi estoy no, más no, orgullosa. No, no, no me podía, me podía bueno, pero me mojo yo, me mojo yo. Quizá ese haya sido uno de los mejores momentos, pero ha habido tantos que es muy difícil, mm. muy muy difícil hacer una elección. Yo sobre todo me quedo con el hecho de que cuando me incorporé a este proyecto, tengo que confesar que estaba llena de miedos de hecho tardé bastante en aparecer por la radio y me dijeron toma, presentas y eh, sufrí un poco de pánico esos primeros días eh, tengo que decir que ha habido una evolución no solo en el grupo no solo en cada uno de los programas que se han llenado de gente maravillosa y que nos han enseñado un montón de cosas sino en mí misma desde que formo parte de esto y quizá con un punto egocéntrico que estoy teniendo ahora mismo para mí eso sea lo más importante eso junto al hecho de que aunque todos sabíamos cuando aparecimos cuando nos incorporamos a este proyecto que el talento es algo muy diverso muy variado que se manifiesta de muchas formas distintas eh, una vez más se ha comprobado que por encima del talento están los valores comunes la disciplina el amor pero sobre todo sobre todo la tenacidad, uno puede tener mucho talento puede tener mucha capacidad mucho, mucho potencial pero si no lo trabaja eso se queda en nada y pierde todo su valor uh -huh. bueno entonces eh, es el momento en el que aprovechamos a decir que estamos súper orgullosos de nuestros compañeros del talento es el momento yo uh -huh. estoy orgullosa de todos vosotros porque sí <risa> mira ahí es muy bien ¿eh? esos aplausos esos aplausos Botarias, eh, que exactamente. Ah. Bueno, vamos a aprovechar sí, a ¿no? que por fin Ana hable de su libro, o sea, se... <risa> pobrecita no mía, la tengo, exactamente, exactamente. y porque nos va a decir que ha pedido a los reyes magos, y es algo, es algo es muy importante, posible. porque cada uno que vaya haciendo su lista, ¿eh? que, que tú es tú que necesario, magos, así bien. que aquí os dejo Ana, bueno, Ana, sí. Yo como solo aprendí cosas buenas este año con vosotros, pues escribí la carta a los reyes y se publica mañana. A ver si les da tiempo a recogerla y correos funciona rápido. Y va para vosotros. Queridos reyes magos, este año no he sido muy buena, pero he aprendido mucho. Así que confío en que me traigáis alguna de las cosas que voy a pedir. He decidido cambiar un poco mi discurso. Siempre pido salud salud trabajo y amor, pero este año he decidido que no. Primero porque la salud algún día empezará a fallar, de manera que es ridículo pedirla siempre. Segundo porque de momento tengo trabajo y no se puede ser avariciosa. Tercero porque amor tengo mucho para dar y, y recibo otro tanto. Y cuarto porque este año tengo otras peticiones que si bien no son primordiales sí que creo que las voy a necesitar para ser más feliz. Ahí va mi lista. Quiero la resiliencia de la que nos habla Jano para ser capaz de sobreponerme al dolor emocional y a las situaciones adversas. Quiero ser capaz de seguir soñando como Chris Reguero y despertarme para conseguir mis sueños. Quiero asomarme a la ventana de la vida como relata Elena y poder viajar por el mundo a lugares exóticos. Quiero poder disfrutar de mis momentos de talencio como el que explica Jorge y abstraerme de todos los ruidos que me distraigan de mi paz interior. Quiero ser capaz de perderme para luego encontrarme, como aconseja María Jiménez, y verme cada día de una manera distinta sin, pe sin perder mi auténtica esencia. Quiero seguir sonriendo a pesar de todas las cosas duras que me toque vivir, seguir buscando mi sitio y nunca sentirme fuera de lugar como dice María San Pedro. Quiero un puñado de talento para cambiar, reinventarme, aprender y seguir creciendo como persona, igual que Olga Gutiérrez. Quiero seguir teniendo personas a las que abrazar y brazos que me abracen cuando menos lo merezca que será cuando más lo necesite, como dice Patrick Picón. Quiero seguir en el incómodo paraíso del talento, en ese lugar en el que mi trabajo no sea tal, sino que disfrute de cada momento y todo fluya sencillo, como me ha contado Paula Vango. Quiero un traje blanco y un traje negro y poder ponérmelos combinados, y también quiero varios de distintos colores para no encasillarme y ser capaz de variar cada día de mi vida, igual que me dice Paula Tuya. Quiero asertividad para ser capaz de defender mis derechos y opiniones desde la educación y el respeto a los demás, igual que Rubén Bertoléz. Y quiero ser responsable de mi vida para aprender, desaprender y volver a aprender, como me ha enseñado Natalia Gutiérrez. Y sobre todo quiero seguir siendo yo, pero más rica No de dinero, sino de experiencias, aprendizajes, amigos, momentos, amores y sueños. Sé que quizás me hayas cedido pidiendo, pero todas estas cosas que he conocido en este talentoso año y que me han enseñado este increíble grupo de personas, las quiero aprender y aplicar a mi vida. Y para ellos, que me lo han enseñado, solo pido salud, trabajo y amor. De todo lo demás van sobrados. Posdata, os he dejado unas galletitas bajo el árbol y un poco de agua para los camellos. ¡Feliz Navidad a todos! Y con esto tenemos que decir eh, ¡Feliz feliz Navidad a todos! Y ya despedirnos, María. No te oigo. despedirnos. Pues, sí. Bueno, como tenemos unos recursos limitados, no tenemos auriculares para todos, entonces nos los vamos rulando. Dime. Que nos vamos, que feliz Navidad gracias. Pues, felices fiestas ¿Qué? Muchas gracias por venir a contarnos Tu experiencia de la voz <risa> Y que esperamos Encontrarnos en otro programa sí, bien Hasta, bien. El 2015, Hasta el 2015 chicos Feliz bueno, bien. Navidad bien. Un poquito de la mochila azul Tuvimos tiros desde lejos, de todo, y ellos con, con un disparo desde fuera que rebotó